Che, vos sabés que el otro día, viste que se viene todo el tema de la primavera, el verano, mucha gente empieza a hacer dieta, vos sabes que el otro día productor estrella agarra y, y dice, hoy empecé la dieta, vos sabés que tenía toda la remera manchada con comida. Con así. salsa, viste, <risas> sí, sí, sí, claro, no sé cómo habrá empezado, ¿no?, ¿cuál?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 Y era más aproximadamente 50-50. 50 de bollo y 50 de picadillo. Sí, de los tres bollos que compramos, él se comió dos. ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? eh, es, es, nos dijo que solamente esa es la comida del día, digamos. <risa> Hay que creerlo. Che, pasamos nuestro contacto para toda la gente que lo está escuchando y se quiere comunicar o seguirnos, nos puede hacer a través de nuestra página eh, www.rma.org.ar o sino también eh, a través del Facebook.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 A seguramente estar contactados para esa actividad bueno muchísimas gracias a ustedes como siempre a disposiciones ¿eh? muchas gracias ¿eh? muchas gracias gracias qué polenta ¿eh? la verdad que te, te y... llena y... Te, te, te llena de, de, de energía, de energía. Sí, sí. y esto tiene que ir acompañado de un buen tema también ¿o no? esto tiene que ir acompañado de un tema no yonesco claro el que no tenga nada que ver con lo lo más escuchado lo más de youtube, escuchado de YouTube, y y YouTube no... ni nada de eso